Baja, sí. Recientemente, el colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya ha anunciado que se disuelve tras más de 20 años defendiendo los derechos de los animales y luchando contra el maltrato que sufren. La razón es que un juez ha condenado a esta organización a pagar nada menos que 26.000 euros en costas procesales por eh, impugnar la adjudicación de Vista Alegre de la Plaza de Toros a la empresa BMC del magnate mexicano Alejandro Balleres. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Conchi Reyero, eh, ex-presidenta eh, de, de este colectivo, a quien ya saludamos. Muy buenas, Conchi, ¿qué tal? Opa, muy buenas, bien, bien. Oye, a ver, Conchi, vamos un poco al meollo del asunto. Eh, ¿Qué razones os llevaron a impugnar la, la adjudicación? Bueno, pues eh, cuando llegó la hora de firmar el contrato, el nuevo contrato con la Plaza de Toros de, de Bilbao, eh, la, era un, el, el contrato que, que ya estaba finalizado venía de la época franquista, uh -huh. de los años 60. Y ahora se, se hizo un contrato a 20 años regalando la Plaza de Toros. Eh, hablándola, literalmente, porque simplemente por, eh, al ser un edificio que pertenece a, al Ayuntamiento de Bilbao, eh, uh -huh. hay unas cantidades mínimas que se tienen que pedir por los alquileres cosa que no se hizo mm. para nada. ¿Perdona, pertenece enteramente al, al Ayuntamiento de Iblá o era a medias...? Misericordia. Y a la Casa de la Misericordia. Eh, la Casa de la Misericordia, ¿no? Mm. Eso es, eso es. Eh, pero bueno, la, la Casa de la Misericordia también pertenece al Ayuntamiento. <risa> o, sea, <risa> o sea, que ni pincha ni corta aquí. <risa> que, que realmente son las arcas municipales las que tienen que gestionar ese recinto, como Ajá. cualquier municipio municipal. Ajá. Y bueno, lo que ya, eh, el, lo que ya fue, aparte de, del alquiler ridículo con el que regalaron a los taurinos la plaza de torturas, ya fue el perpetuar la matanza por un contrato a 20 años. Hmm. Ya eso fue, fue lo peor. Entonces, bueno, hablamos con los partidos políticos de la oposición porque esto ya lo veníamos trabajando desde varios años antes, porque sabíamos que se iba a firmar un contrato, que además fue un contrato que se firmó en periodo de interinidad del alcalde y de Alfonso Gil, PNV y PSOE, que son el gobierno municipal, entre elecciones, en esos momentos estaban de alcalde y de teniente de alcalde en funciones, Y aprovecharon ese momento para, para firmar el contrato. Entonces, lo que no podíamos permitir era que se perpetuara la matanza. Hablamos con los partidos políticos de la oposición, que siempre se han mostrado contrarios a las corridas de toros y en sus programas electorales a favor de los derechos de los animales, para que para darles toda la documentación que teníamos y para mm, ay, ay, ayudarles en todo, pero realmente no, no tuvimos respuesta, la respuesta que esperábamos. Sí, de hecho, sí. bueno, pues habéis querido denunciar también que, que la posición en concreto de H. Bildu y el Carreguín Podemos pues han mirado un poco hacia otro lado, ¿no? Sí, se han puesto de perfil, no han querido saber nada de, de este tema. Y entonces eh, los contratos que hace la administración de sus propiedades, de, que son nuestras propiedades, no se pueden mm, recurrir por la sociedad civil. Tienen que ser los partidos con representación municipal los que los recurran. Como pasó en Vitoria con el caso Maroto, eh, que mucha gente recordará de aquellas lonjas municipales que se alquilaron a unos amigos del señor Maroto a un bajo coste. Pues, pues en este caso no, no, sé, no entendemos el por qué. Eh, no, no, quisieron, no quisieron ir a los tribunales, que era la única solución que había, ya llevar a los tribunales. Entonces nuestros principios nuestros fundacionales del colectivo era luchar contra las corridas de toros y, que, y no permitir que se perpetuaran en Bilbao otros 20 años más. Eh, Y nos decidimos a, a ir al juzgado del contencioso administrativo y a interponer un recurso a unas sabiendas de que existía la probabilidad de que… No de que lo perdiéramos, porque se ha difundido que lo hemos perdido. No hemos perdido nada. No hemos perdido nada. Simplemente se archivó. Se ah. archivó. Hubo un juez que, que estaba además de sustituto, que tampoco era el juez titular de, del juzgado de lo contencioso, que dictaminó que no estábamos legitimados para, para interponer ese recurso y ni lo leyó. Era un recurso de un fundamento jurídicamente de 200 folios, perfectamente porque tenemos buenos abogados, pero ni lo leyó, dijo, sí. estos no están legitimados. Eh, y cómo, cómo explicó esta falta de legitimidad, porque no es partido político. Pues, o... No, es que ley, no es claro, claro, porque la ley de, de contratos administrativos de la administración pública no permite a la sociedad civil recurrir los contratos. Hmm. Tiene que ser los partidos con representación, no cualquier eh, partido político, hmm. sino con representación municipal. Entonces, bueno, pues Conchi, pues, te tienes que presentar a las elecciones Conchi ¿Eh? No, no <risa> No, porque, porque Bueno, yo fui la fundadora del partido antitaurino Contra el maltrato animal se fundó El colectivo fue el fundador Fuimos 10 personas del colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya Los que, eh, los que fundamos el PACMA y, uh -huh. y, y sorteamos toda la ley de partidos políticos en el año 2003 pero con la única intención de defender a los animales y darles voz y que los partidos políticos de verdad, los que hacen política de verdad, metan mano al tema de los derechos de los animales. No solo en periodo electoral, sino realmente, realmente. Que se lo tomen en serio como se toman en serio el feminismo o la lucha contra el machismo, en ese sentido. Mm -hmm. Todavía eh, me parece que hay que evolucionar un poco. Mm -hmm. que aparte de... Los animales no son considerados mm -hmm. son, eh, lo, lo suficientemente importantes como para para defenderlos de verdad, desde mm -hmm desde la representación política. Sí, porque como dices, eh, bueno, un poco el, eh, lo más importante de la actividad del colectivo antitaurino, obviamente, pues es eh, que no se perpetúen la, las corridas de toros, etcétera, o, o eventos eh, con, con taurinos, pero también, bueno, eh, otro tipo de, de denuncias también, ¿no? Habéis llevado adelante, pues eh, sobre todo en el tema del maltrato animal, ¿no? Sí, sí, sí, en estos 22 años hemos llevado denuncias y hemos hecho difusión de todo maltrato animal. Solo quiero hacer una puntualización. Fundamos el Pacma, pero desde a los cinco años de fundarlo, desde el 2008, nos desvinculamos del Pacma. ¿eh? No tenemos nada que ver ya sí. con el Pacma. Desde los, desde, porque hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, de, de decir que los animales tenían que entrar en política también. Sí. Eh, y Nos desvinculamos. Y sí, por supuesto, nuestra lucha va desde el veganismo al mascotismo, a los criaderos, al perro que está atado, a los cerdos. Hmm. Hemos hecho todo tipo de denuncias y de campañas de difusión en contra del maltrato hmm. animal. Sí, sí, de también... Eh... De campañas uh -huh. Otro ámbito también importante. Campañas, en contra de la experimentación animal, hmm. todo es lo que suponga el maltrato animal. Eso es, que es un campo muy amplio, ¿no? También pues el uso de animales en festividades, etcétera, ¿no? Exacto. La experimentación, sí. como dices, la alimentación, bueno, pues, es un campo muy amplio, ¿no? Es muy amplio, sí, y son millones, millones los seres implicados en, en el maltrato animal, ¿ves? que sufren cada día. <risa> Y, de todas formas, eh, esto ha sido un duro golpe y se ha disuelto el, el colectivo, se ha disuelto eh, por esta razón, por bueno, salirte claro declarado insolventes, ¿no?, para, a, para, a la hora de, de pagar esos 26.000 euros ¿no? en costas procesales que hemos comentado al principio. Eso es, al archivarse la causa, eh, el ayuntamiento mm, requirió 12.000 euros de costas procesales Y la empresa taurina, eh, 14.000 euros, en total 26.000 euros. Bueno, eh, era algo que teníamos asumido, lo teníamos asumido. Sí. Eh, no Tampoco pasa nada. Eh, nosotros hemos cumplido con nuestro objetivo hasta el final. Hasta el final y hemos ido a tumba abierta porque no hemos tenido el apoyo que de, deberíamos de haber tenido. Porque estamos convencidas de que si, si el recurso nuestro hubiera sido... Eh, interpuesto por quien tenía legitimidad para hacerlo, uh -huh. probablemente hoy estaríamos hablando de que el contrato de la Plaza de Toros eh, era nulo y la Plaza de Toros, la Plaza de Torturas de Vista Alegre, estaba cerrada. Uh -huh. Una plaza que además, bueno, año tras año también... Eh surgen en torno a las festividades en Astenagusia, por ejemplo, o, bueno, cuando hay eventos eh, relacionados con la tauromaquia, pues, eh, denuncias de amiguismo, ¿no? de, incluso de que es una plaza deficitaria, se reparten un montón de entradas en, entre los amigotes, etc. ¿no? Eh... no sé si todos los años, pero más de un año pues, eh, ya lo he Siempre. La tauromaquia es tauromafia. ...es que no, se reparten todo... ...es que se reparten hasta las plazas... ...y los toreros y las ganaderías... ...se lo reparten entre ellos... ...es una mafia... ...es una mafia... ...en la que mueven dinero... ...se quedan entre cuatro amigos... ...y nada más... ...pero afortunadamente estos 22 años... ...de, de trabajo... ...de trabajo constante... ha hecho que Bilbao... Eh, ...sea una plaza de toros ...de ser una de las tres más importantes del Estado... Este, ya lo habíamos visto antes de la pandemia... Eh ya no hay afición en bilbao y, y lo hemos demostrado o sea se ha hundido eran las plazas más importantes del estado eran bilbao sevilla y madrid y bilbao eh, ahora ahora mismo eh, está en boca de todos los taurinos saben que están muertos ya mm. están muertos y la razón de que se mantenga la tauromaquia en bilbao de una manera tan terca por parte de las autoridades eh, a pesar de ser deficitaria eh, cuál creéis que sería <risa> Esto Creo que fudez, lo, estás, lo estamos diciendo ya pero, bueno. Esto fue de, de algún político Porque en este caso Quien firmó el contrato y regaló la plaza Fue el Partido Nacionalista Vasco Y el Partido Socialista Pero nos consta que dentro De ambos partidos Y sobre todo dentro del Partido Nacionalista Vasco Hay una oposición A, lo, a la Plaza de Toros y a, y a las corridas de toros Dentro de la militancia simpatizantes y votantes Tremenda Pero esto fue del señor Aburto y el señor Alfonso Gil, que ya sabía que se iba para el Senado y lo dejó firmado, y, y lo, lo dejó firmado, atado, y bien atado. Luego lo de los demás que saquen sus conclusiones. Yo no voy a... Pero realmente eh, mantener la Plaza de Toros, que además es un elemento espantoso arquitectónicamente, que crea un muro de división en la ciudad, eh, que crea una zona... Eh, mmm, completamente desarraigada de la ciudad, mantener esa plaza de toros ahí es por profudez, mmm, como poco. Oye, Conchi, ¿creéis que será abolida la toromaquia en un futuro cercano en Bilbao, como ha sido como ha sucedido en otras eh, ciudades? Pues sí, pensamos que. Bueno, vamos a ver, eh, mientras tengan la plaza de toros regalada, porque nosotros no hemos pagado, nos hemos declarado insolvente y hemos sido nosotros los que hemos eh, pedido a, al juez que dictamine de, que nuestra insolvencia y al tiempo nuestra disolución. Como organización, eh, pues eh, sabemos que. que que esta plaza de toros pues, no tiene futuro, pero, pero mientras se la estén regalando, porque ahora mismo la empresa Taurina debe un millón de euros al ayuntamiento y a la Diputación Foral, eh, a la Diputación en concepto de IVA, deben un millón de euros que no le han pagado y que nadie, nadie se los reclama. Hmm. Nadie se le reclama. Nuestros últimos movimientos eh, y acciones eh, ha sido en redes eh, eh, eh, eh, y ha sido reclamando explicaciones. ¿Por qué no pagan? ¿Por qué no pagan? No, es que no pagan ni el alquiler ridículo. Llevan tres años sin pagar. Desde el mismo día que firmaron el contrato no han pagado un euro. Hmm. Entonces, pues mientras le sigan, te sigan teniendo el recinto regalado, pues ¿qué más quieren? Yeah. Claro, bueno, eh, no eh, como decimos, se ha disuelto el colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya. Eh, no sé si hay algún otro colectivo o organización que pues eh, que cumpla un poco la función que, que cumplía este colectivo hasta ahora. Nah, estamos seguras de que hay organizaciones, claro que hay organizaciones en Bilbao y en Vizcaya que van a seguir con la lucha animalista, pero también es cierto que, que se ha disuelto la organización la organización llamada Colectivo Antitaurino y Animalista de Vizcaya. Pero, pero, pero el sentimiento eh, animalista, ese ha crecido muchísimo, ese ya es imparable. Eso ya es imparable, ya da igual que estén, estén dentro de una organización o no. Lo que estamos eh, suficientemente seguras es de que esto ya no hay quien lo pare, que el movimiento por los derechos de los animales y desde luego en contra de la tauromaquia, que es el mayor exponente, además convertido en un espectáculo público, que es la tortura y muerte de, de, de un animal, que eso ya no, no tiene cabida en nuestra sociedad da igual con colectivo o sin colectivo ya no es viable Bueno, pues creo que con estas últimas declaraciones, Cochi podemos dar por terminada la entrevista, no sé si quieres añadir algo más Nada, que os agradecemos muchísimo de, de, de verdad, de corazón que nos hayáis dado voz porque se está intentando hacer creer que un juez, eh, que hemos perdido un juicio, no, no, no, no hemos perdido nada, simplemente se ha archivado un recurso nada más, no hemos perdido <ríe> nada. Pues muchas gracias a vosotras. <ríe> hemos, eh, hemos ganado en realidad hemos ganado porque hemos cumplido con nuestra obligación <ríe> Muchas gracias con y por atender la llamada de la Largoita Más Aspiratea para suelta la olla y hasta cuando queráis Cuando que nos digáis a vuestra disposición Dale, Agur, Agur